Vamos a dar paso ahora al bloque deportivo. Eh, hay dos noticias que creo yo que son las, las principales y eh, que han ocupado los titulares de los medios deportivos de todo el mundo. La Gaceta de los Sports en Italia, el bueno el Marca en España y otros tantos. Eh, primero, Atlanta ganó 5 a 1. 5 a 1, Anto, ¿entendés? 5 a 1. Cuando ah. terminó el primer tiempo ganaba 3 a 1 Yo no lo podía creer Muy eh, bien. No recuerdo haber visto un 5 a 1 ¿A quién al... le ganó? Atlantis? A Almirante Brown, un equipo grande de la categoría ¿eh? El equipo de Isidro Casanova Y por el otro lado, eh, clasificamos de ronda en la Copa Argentina Le ganamos a Olimpo, un equipo de primera, por penales 1 a 1 en los 90 minutos y le ganamos por penales Increíble, una semana ideal y hermosa para ser hincha de Atlanta eh, Está del otro lado de la línea para hablar de deportes seriamente eh, Mi amigo Pablo Cormi, ¿cómo estás, Pablito? Hola Julio, hola Anto, ¿cómo andas? Buen día Buenos días Y para agregar a esto que decías vos Esto fue, digamos, por lo menos la semana más linda para ser hincha de Atlanta en tres años, ¿no? Porque hace tres años le ganaban a River. Es verdad, es el aniversario de la del triunfo ante River. Pero después de eso, es más, para mí esta semana es más importante que la del triunfo. No, de... bueno, después de eso qué? Contra River. ¿Después de eso qué? Siempre, siempre No, no, que... después ah, de ah. eso, hasta esta semana no hubo alegrías tan grandes. No, es verdad. A es eso verdad. me refería. Es verdad, estás razón. Eso pero es bueno, cierto. vamos a dejar el capítulo de Atlanta Sí, el cerramos el capítulo de Atlanta que yo, Solamente para agregar, la semana que no hubo programa Y que no hablamos por teléfono Fue la mejor semana de los últimos <risa> tres años No sé qué está queriendo decir Nada, no, no, no, es que no hubo programa porque <risa> Hubo programa, hubo Lo hicieron los compañeros de la negra no, Vos y yo no hablamos al aire, por lo menos Claro, no, no, estuvimos Media hora hablando igual por teléfono sí. Para no perder el ritmo Para pero... no perder la costumbre, es cierto Bueno ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué, ¿Qué nos tenés preparados para el día de hoy? Bueno, una semana cargadísima de Copa Libertadores, así es. que se cerró ayer para los equipos argentinos con el triunfo de Boca, que sigue hasta ahora invicto y ganando todo lo que juega en la Copa. Cinco partidos, cinco triunfos. Ganó en Montevideo 3 a 0 a Montevideo Wanderers. Y lo bueno que tiene este equipo de Boca es que cambia jugadores constantemente, pero sigue ganando. Es decir, Arroba Arena rota mucho sus jugadores porque tiene un plantel rico, pero eso no, no le hace perder partidos o, o dejar puntos en el camino. De hecho decíamos y repetimos, 15 puntos por ahora es el mejor primero en la Copa Libertadores y esto es importante para el futuro y ya vamos a hablar un poco de eso. Pero eh, Boca gana y gana y gana y gana. sí Anoche dos goles de Caleri y uno de Fabián Monzón de Tiro Libre y Arroa Barrena analizaba el partido y hablaba de algunos errores del equipo pero él tiene ya obviamente clasificado ya hace más de una fecha la, la mente puesta en la Copa Libertadores en lo que será la próxima fase escuchemos lo que decía Arroa Barrena y seguimos con el con el, con el el andar de los equipos argentinos en la Copa Libertadores muy bien, escuchemos siempre lo que ganar viene bien nos resta un partido en casa Eh, pero sabemos que si bien es difícil, lo están demostrando todos los grupos, la mayoría de los grupos, clasificar para octavo, la copa empieza a partir del octavo. Y ahí es donde el margen de errores eh, hay que tratar que sea el mínimo, tratar de tener cuidado en los pequeños detalles, eh, en gastar energía en, en protesta y eso no nos sirve, en tener cuidado con con amarillas tonta bueno etcétera, etcétera, etcétera, esto es muy largo, pero pero bueno, eh, nosotros ahora tenemos que descansar, alimentarnos bien y pensar en Chicago que va a ser rico. Muy bien, alimentarnos bien, descansar y pensar en Chicago Sí, pero lo que destacamos ahí es ese La Copa empieza en octavo Claro, para Boca, en todo caso Puede estar pensando ahora que la Copa empieza en octavos Porque pasó y con comodidad Este grupo No todos los equipos argentinos pueden decir lo mismo De hecho, el único que hasta ahora sí puede decir lo mismo Aunque no con tanta comodidad Es Racing, que es el otro equipo argentino Que está clasificado Aunque perdió 2-0 esta semana En Paraguay contra Guaraní O está clasificado, le queda recibir a Táchira, pero con el boleto octavos de final asegurado. ¿Y por qué decíamos esto y destacábamos de que Boca es el mejor primero junto con Corinthians hasta este momento? De hecho, Boca con el triunfo de ayer quedó, quedó como único equipo con cinco triunfos, pero Corinthians que jugó cuatro partidos, ganó los cuatro también. Porque River, que está en este momento tercero en el grupo seis, si sí clasifica a octavos de final que lo tiene muy difícil puede ser el peor segundo, y el sistema de la Copa Libertadores hace que se cruce el mejor primero contra el peor segundo y así, ¿sí? entonces, si River clasifica puede tener un máximo de 7 puntos clasificando y será difícil que no sea el peor segundo clasificando y con estos 15 puntos que tiene Boca, será difícil que Boca no sea el mejor primero Esto quiere decir que puede haber superclásico en octavo de final de la Copa Libertadores. River, River para clasificar tiene que ganar, pero eso no es lo único que tiene que hacer. Se tienen que dar otros resultados, ¿no? Además, Juan Aurich, que recibe a Tigres, el único equipo de este grupo clasificado es el equipo mexicano. Tiene que no ganar. Si Juan Aurich gana, River está fuera, pase lo que pase. Si Juan Aurich empata y River gana va a empezar a contar la diferencia de gol hasta ahora favorece al equipo peruano en un gol nomás es decir que ahí no estaría el problema grande porque River ganando ya ese gol se acerca, ¿sí? Entonces lo iguala si Juan ahí... Aurich pierde y River gana no hay, no hay nada que hacer con los goles toda la cuenta de los goles no tiene mucho sentido hacerla porque los resultados posibles son infinitos, ¿sí? seguro Juan Aurich el equipo peruano va a enfrentar a Tigres que según se convocó a una prueba de jugadores menores de 12 años que va a no, usar ese hay un partido tema ahí, para más allá, <risas> más allá del chiste, más allá del chiste, hay dos temas. Tigres ya está clasificado, ¿sí? sí. O que no no es un partido de vital importancia para ellos. Y tres días después Tigres tiene el clásico contra Monterrey en el Campeonato Mexicano. Obviamente va a estar pensando más en ese partido que en el duelo contra Juan Aurich en el sintético en Perú, pero tampoco Juan Aurich es un gran equipo, ¿no? River tiene ahí todavía la última esperanza, pero esa última esperanza si la logra, lo más probable es que lo haga cruzarse con Boca, nada mal nada mal eh, sería raro igual ver a dos equipos tan grandes eh, cruzarse y eliminarse alguno de ellos en los octavos de final generalmente cuando se han cruzado Boca y River en la Copa Libertadores la sí, es más adelante más pero adelante, por esto mismo caso. que decía Robarrena de que la Copa empieza en octavos por lo que generalmente los equipos argentinos clasifican holgados en la primera ronda de hecho uno mira el, el grupo de River y era muchísimo más sencillo de, en las previsiones de lo que finalmente sucedió no con Tigres, Juan Aurich y San José de Oruro pero bueno, así está la Copa Libertadores River Exactamente. se trajo un punto el otro día empató se trajo un punto que es el que le dio esa pequeña esperanza que todavía tiene perdía 2 a 0 hasta el minuto 83 lo logró empatar 2 a 2 otras cosas por los lo frágiles que son los mexicanos en un partido que tenían controlado sí. con errores, sobre todo en el primer gol de, de River, el de Teófilo Gutiérrez eso le, le permitió a, a River tener todavía esta esperanza de la que hablábamos el resto de los equipos argentinos en la Copa ni está eliminado ni tiene su boleto asegurado repasemos rápido San Lorenzo, igual en el segundo puesto de su grupo con San Pablo, quedan dos fechas se enfrentaron entre sí, se ganaron una vez cada uno San Lorenzo tiene que visitar a Corinthians y después recibir a Danubio, Danubio está último en el grupo eh, San Pablo tiene que visitar a Danubio y después recibir a Corinthians o sea que tiene su, sus chances ahí pero la diferencia de gol no lo favorece con San Pablo, o sea tiene que sacar un punto más que San Pablo en estos dos partidos Perfecto, Estudiantes de la Plata perdió Estudiante la Plata perdió anoche y se complicó solo, aunque todavía tiene chances claras. A ver, a ver perdió 1-0 anoche de local contra Atlético Nacional de Medellín. Sí. Un partido en el que no jugó bien Estudiantes, no generó muchas chances de gol. Si bien no mereció perder, lo, lo cierto es que no no hizo demasiado para ganar el partido. Esa, Si ganaba Estudiantes, ya estaba en octavo de final. Ahora tiene, le queda un partido que es visitar a Barcelona en Guayaquil, Barcelona ya eliminado. Estudiantes tiene 7 puntos. El otro partido es Nacional contra Libertad, que son los dos líderes del grupo con ocho unidades. Y lo bueno que tiene esto para Estudiantes es que, ganando, obviamente está en octavo de final, porque como los otros dos equipos que tienen la misma cantidad de puntos se enfrentan y tienen solo un punto más que Estudiantes, si empatan entre sí será un problema de ellos. Si uno le gana al otro, Estudiantes tendrá más puntos que alguno de los dos. Y si Estudiantes empata en Guayaquil, va a quedar con ocho puntos al igual que Nacional y Libertad. Ahí, un empate entre los otros dos equipos, lo deja fuera, pero si hay un triunfo de cualquiera de los dos, pasa porque tiene mejor diferencia de gol que los dos que están arriba de él. Ok. O sea que todavía tiene buenas posibilidades, estudiantes. Depende de sí mismo. De ganar, pasa y de empatar todavía tiene alguna chance. El que está complicado es Huracán, que tiene cuatro puntos, está tercero en su grupo, pero todavía quedan dos fechas. Cruzeiro lo lidera con 8 Universitario de Sucre con 6 Y Mineros tiene un punto Huracán le queda Recibir a Cruzeiro partido muy complicado Y visitar a Mineros El último del grupo Todo todo está abierto Todavía para Huracán Pero está, está complicado Muy bien Ese ha sido el panorama Entonces de los equipos argentinos En la Copa Libertadores Así es Hay un tema Me llegó un mensaje anoche Al teléfono Viste que ahora todos En los programas de televisión No, me llegó un mensaje Sí de tal Bueno, a mí me llegó un mensaje que decía que Anto estaba muy interesada en hablar de la situación en la asociación del fútbol argentino. Y específicamente, ¿de qué puede pasar con Marcelo Tinelli? ¿Es así, Anto? Sí, es así, es así, Pablito. Bueno, lo primero que hay que decir respecto a la posibilidad de que Tinelli sea el presidente de la AFA, que es de eso de lo que se viene hablando, es que para que esto ocurra tienen que cambiar el estatuto de la AFA. Si no cambian el estatuto de la AFA, no hay posibilidad de que Marcelo Tinelli sea presidente de la AFA en la próxima elección. ¿Por qué? Porque no se puede presentar. Porque para ser presidente de la AFA tenés que tener un mínimo de cuatro años como dirigente del fútbol de un club del fútbol argentino. Y Tinelli llegó como vicepresidente de San Lorenzo en el 2012 al club. Es decir que, para el momento de las elecciones, tendrá tres años en su cargo y no cuatro. Claro. A partir de eso, si cambian el estatuto, entre otras cosas, será evidentemente para que Tinelli tenga la posibilidad. Y si lo hacen, es muy probable que Tinelli se presente y gane esas elecciones porque tiene el apoyo de clubes muy importantes, hay algo que se conoce como el G10, que son un grupo de 10 clubes que son de los más importantes del fútbol argentino, y ya varios presidentes de clubes, como Daniel Angelici en Boca, por ejemplo, han salido a hablar de que verían bien esta posibilidad de cambiar el estatuto para que sea Tinelli u otro, pero están apuntando a Tinelli, Se presente como posible presidente como candidato a presidente de la AFA que cambien el estatuto eh, es un acto meramente administrativo digamos, lo cambian los mismos clubes eh... sí, pero tiene que haber una votación en la que la mayoría de los clubes estén de acuerdo para que esto ocurra claro, pero eso va a suceder si la mayoría no de los es clubes están de acuerdo no es que el presidente de, de la AFA decida hoy cambiar no, claro, el estatuto y se... pero si la mayoría de los clubes están de acuerdo con que tiene liceas, lo votan y ya o no una vez que se haya cambiado el estatuto sí claro. Pero, pero son ellos mismos los que votan el cambio del estatuto Seguro, son ellos mismos Pero claro Si bien hay un grupo de clubes importantes que lo apoya No es lo mismo que lo apoye una vez que ese estatuto se haya cambiado claro. Que hoy, que si bien los, eh, tienen ganas de que eso ocurra Hay otro montón de dirigentes de clubes Más ligados a la figura de Julio Grondona Que ya no vive, pero dejó su legado Viven nuestros corazones El o de algunos no, bueno, es una frase no. hecha viven los corazones de los no, que siguen pero, haciendo del fútbol una mafia el actual presidente de la AFA Luis Segura presidente de argentino juniors está muy ligado a Grondona él y todos los que lo acompañan no quieren este cambio de estatuto claro entonces ahí está la, la cuestión hoy Tinelli está encargado de la de prensa y comunicación en la AFA Es cierto que ha hecho un buen trabajo en algunas cuestiones, hay, hay mejor comunicación de la actividad de la selección argentina, de la actividad de los, de los campeonatos del fútbol argentino, pero hay que ver si se hace ese cambio de estatuto para que Tinelli o algún otro que no tiene cuatro años de experiencia o de antigüedad como dirigente del fútbol argentino pueda presentarse a la selección. Tinelli que tiene una relación... Eh, extraña, si se quiere, con el gobierno nacional que tiene mucha influencia en la AFA y en el fútbol argentino de hecho maneja el fútbol para todos, la televisación del fútbol del gobierno sí en su momento iba a pasar la televisación del fútbol argentino a manos de la productora de Marcelo Tinelli estaba todo preparado habían elegido a la gente que iba a trabajar, a los relatores y demás y Finalmente decidieron que no, hubo una pelea ahí cuando Capitanich era jefe de gabinete, él es el que había hablado con Tinelli y después él fue a transmitirle un mensaje, según Marcelo Tinelli, de la Cámpora, que no quería finalmente que él estuviera a cargo de las transmisiones. Entonces ahí quedó un un, un Un disgusto, Tinelli un y, disgusto fuerte entre Tinelli y Capitán sobre todo, ¿no? sí, que Dicen fue... que ahora quieren volver a acercarse a Tinelli, entre otras cosas, para que Tinelli no eh, dispare fuerte contra el gobierno nacional en su programa de televisión habitual de la noche. Estuvo Tinelli? 2015 es un año electoral y conviene tenerlo de este lado más que del otro lado. Bueno, exactamente. Entonces ahí sacó... hablan de una reunión con Máximo. Exactamente. Eh, Máximo, Máximo. ¿Quién es? Obviamente. Eh, algunos dicen que Máximo prácticamente no participó de esa reunión, otros dicen que sí, que fue muy activa su participación. Lo cierto es que si Tinelli eh, tiene buena relación con el gobierno, es muy probable que en esa esa relación lo ayude en su deseo de ser presidente de AFA y al gobierno lo ayude la posibilidad de que Tinelli no dispare tan fuerte en su programa contra el gobierno, porque es un programa muy visto, obviamente. Obviamente, muy visto. Eh, ayer Tinelli tuiteó una foto junto a Horacio Rodríguez Larreta, todo lo que sucede con Horacio y Gabriela en estos días es leído con mucho interés, eh, en función de la feroz interna que están teniendo a ver quién se va a quedar con ese espacio de poder que lamentablemente tiene el PRO eh, así que Tinelli también está, digamos, tirando algunos centros y cabeceando algunos centros que le tiran de otro sector de la política, no solamente del Frente para la sí, Victoria sí, Tinelli me Tinelli parece Tinelli que, tiene, que juega muchos equipos, ¿no? Tinelli va, tiene un huevo en cada canasta eh, dos preguntas, si no es Tinelli, ¿quién podría A llegar a ser, ¿quién crees vos que es el candidato más firme? No, y... si no se re, si no se renueva ese estatuto, lo más probable es que continúe Luis Segura. Que con, por eso, entre otras cosas, está in, muy interesado entonces en que no se reforme el estatuto. Exactamente. Y, la otra? y antes de la otra pregunta, vos sí. me hablabas de, en un momento dijiste, la mafia del fútbol. Sí. No sé por qué eso lo relaciono con la FIFA, pero <risa> por ahí es mi cabeza, ¿no? No, sí, sí, no con la FIFA, y sí. A ver. Lo relaciono con la FIFA y Maradona, que está en este momento en Colombia, Nunca fue muy amigo de los dirigentes de la FIFA No Y en este momento no está muy a gusto con Blatter Buenos motivos tiene para no haber sido amigo en el pasado Y para no ser amigo actualmente de los dirigentes de la FIFA Que si la AFA es una mafia La FIFA es como las madres de las mafias Claro, ¿querés escuchar que dijo Diego, sí. Julián? Siempre quiero escuchar al Diego Tengo muchas más ganas de De ir ahora con el Príncipe Ali A pelearle la FIFA al corrupto de Blatter Blatter andate, basta ya está tu ciclo terminó ya nos hiciste mucho daño nunca pateaste una pelota con el príncipe Ali estamos estamos haciendo de todo para echar a Blatter yo creo que tenemos, tenemos muchas chances de pegarle una patada una patada en el culo a Blaterno, sin ninguna duda. Clarísimo. La risa de recién no fue la de antes no sino elísimo. la de la moderadora de la conferencia de prensa de la sí. que estaba Maradona en Colombia. Quizás poco acostumbrada que alguien diga patearle el culo en una conferencia de prensa. De claro, ese... evidentemente no lo escuchó nunca Maradona, ¿no? ¿no? no, no, no Cuando conocí. él dice el príncipe Ali es un jordano, Ali bin al-Hussein, y entre otras cosas Maradona agregaba en la conferencia de prensa que él lo apoya porque tiene tanta plata que seguro que no va a robar de la FIFA porque tiene demasiado dinero ojo con ese argumento que muchos lo usaban para Macri también ¿eh? sí, sí, sí, por eso, bueno, está en en las contradicciones de Diego porque yo no recuerdo ningún partido del príncipe Ali Bin Al Hussein porque ¿no? claro, claro, él dice argumento... que Blatter nunca pateó una pelota sí. pero bueno, eh, en definitiva lo, lo que quiere decir Maradona es que se cansó de Blatter Y Blatter va por una nueva reelección en el sillón de la FIFA y lo más probable no por contradecir a Diego, es que vuelva a ganar Joseph Blatter. Lamentablemente, sí. sí garante eh, de que el poder mundial del fútbol sea como hasta ahora, transformado en un negocio, en una de las mercancías más rentables que tiene este planeta. Eh, se me ocurre una pregunta, no sé si todavía tenemos un rato para seguir conversando, eh, puede quedar igual picando, no hace falta que, que la respondas ahora. Mucho se habló durante los años 90 y los 2000, del fenómeno de la tinelización de la política en esta banalización de algo tan importante como es la actividad política que pasaba a ser una cuestión superficial en la cual se mezclaban modelos, actores, actrices y políticos en el programa de Tinelli en las cámaras ocultas en las jodas en cuál podría llegar a ser el fenómeno de tinelización del fútbol qué qué condimentos crees que puede tener el hecho de que sea Tinelli el presidente de la AFA mira eh... La tinelización del fútbol creo que sería mejor que la tinelización de la política. ¿Por qué? Porque Tinelli, primero sobre, en realidad la tinelización de las transmisiones de fútbol, cosa que no ocurrió y en realidad dudo que ocurra, podría haber sido muy buena porque eh, tiene mucha experiencia en televisión, tiene una productora con, con gente de mucha experiencia y podría haber sido un buen paso. Pero claro lo iba a querer manejar de una manera en la que el gobierno no estaba de acuerdo ahora él como dirigente de San Lorenzo está haciendo cosas muy buenas pero también tiene siempre muy cerca a la barra brava de San Lorenzo es decir que en algunos puntos se destaca como dirigente en las cuestiones de comunicaciones por ejemplo que es donde está en la AFA ahora como decíamos hace un rato y lo está haciendo bien lo mismo hace San Lorenzo en algunas cuestiones de transparencia del club ha mejorado en el manejo económico pero tiene esto otro que no lo destaca del resto de los dirigentes lo, lo emparenta con el resto de los dirigentes o con la gran mayoría del resto de los dirigentes que es su vínculo con los barras. Su excelente vínculo con los barras. Claro, claro, su, su buena relación de hecho hay fotos con, con algunos barras ahí por ejemplo cuando San Lorenzo fue al mundial de clubes en Marruecos Entonces, pero creo que no no sería comparable con lo que vos explicabas de lo que fue en su momento la tinilización de la política, sino que sería en algunas situaciones un cambio para mejor y en otras sería solamente una persona más joven, pero con los mismos defectos que tienen los viejos que hoy siguen estando en la AFA. Clarísimo, Pablito, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho por esta columna deportiva Extra large Habitual de los días viernes Hoy entre Copa Libertadores Y toda la mafia del fútbol La AFA, la FIFA Y la palabra de Maradona Un Maradona raro, ¿eh? El audio estaba como medio extraño No, no, no se reconocía la habitual voz del Diego ¿Está bien, pero, Diego? Pero, pero... Eh, es Diego, es Diego Quédense, tranquilo boludo. No. Te lo mandé con la imagen y todo Para que... Para, para, para que, que él. No tengo ninguna duda de que es Diego Lo que quiero decir es que efectivamente su voz no estaba tan reconocible Estaba como... un, un poco deteriorado el Diego Me parece que está los años le están pesando demasiado Además de todo lo demás Solo que ya le pesaba voz. antes lo, sí. Los años le están cayendo encima Pero bueno, es siempre es un auténtico Diego, ¿no? Siempre, siempre es un auténtico Maradona. Pablito, muchas gracias nuevamente. Eh, te mandamos un fuerte abrazo y será hasta el próximo viernes. Dale, hasta el próximo viernes. Un abrazo para los dos.